Tenemos en la línea al coronel Carlos Humberto Rojas, él es el comandante del Distrito Especial de Policía Suacha. Porque si no estoy mal, usted debe saber más del tema. Él atendió un caso de suicidio, ¿se llama eso? Cuando, cuando, sí, uno, cuando uno se mata solito. Sí, señor.、Eh, yo no sé cómo, cómo fue exactamente, se cortó las venas. Fue un docente de. de De, de la universidad? ¿Qué fue él, lo que pasó? Él fue、eh, el, el docente Wilson, ya me consiguió la primera. Wilson Acevedo, si no Acevedo, estoy mal. Acevedo, él fue coordinador del programa de administración de empresas de Uniminuto Centro Regional Suacha. Y precisamente tenemos en la línea al coronel que nos va a contar cuáles fueron los hechos. Porque él, anoche, cuando estábamos celebrando, pues nos llegó la noticia: el profesor Wilson ya no trabajaba en el Centro Regional, pero sí trabajaba en Uniminuto en la Universidad de la Calle 80 Ok. En, en, en la Central、eh, y no estábamos celebrando. Y cuando nos llegó la noticia de que habían encontrado al profesor Wilson en el apartamento, él vivía、bien. en Suacha en la g o s de Malibu. Bueno, pues a esa t hora d é m o s l e l a bienvenida al coronel Carlos Humberto Rojas que nos cuenta un poquito más de los hechos. Coronel, buenos días. Muy buenos días. Un saludo respetuoso t u o o s a f e c a toda. El equipo de trabajo y muy especialmente a toda la comunidad de Esmacho. Bueno, Coronel, entiendo que usted estuvo anoche en este lamentable caso, hombre, y justamente después del partido de nuestra selección que le ganó 1-0 a Brasil, un caso de suicidio de un docente de la Uniminuto que trabajaba en la s e d e 8 0、eh, ¿Los hechos, como tal, qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué versión tiene usted, Coronel? Pues en ese momento nosotros continuamos con las investigaciones. Lo que tenemos que manifestar es que、eh, por intermedio del. La persona que se encuentra respondiendo por la seguridad de allí del sector、eh, evidenció que allí, efectivamente, en el apartamento está como la puerta entreabierta. Y es la manera que hace el llamado precisamente al profesor, no lo escucha y ya empieza pues, a encontrar allí en el escenario que, de alguna manera, pues esta persona ha estado eh, consumiendo eh, licor y es allí donde lo encuentra、eh, en el segundo piso y en su cama. Y de esta manera, pues、eh, alerta a las autoridades. Efectivamente, llega、eh, el cuadrante y verifica que esta persona, pues en s t momento está un cuerpo sin vida. Dentro de las pesquisas que en e s t o s momento se han adelantado, especialmente el lugar de los hechos, se evidencia inicialmente desde su correo,、eh, diríamos que、mm, un mensaje. De los cuales, pues parece que la situación apunta precisamente a alguna decepción amorosa、eh, desde su fe. Y、mm, otro, otra situación que, pues, finalmente las heridas que presentan están dadas precisamente a la altura de la muñeca, al lado izquierdo,、mm, con arma blanca. Diríamos que de alguna manera esto hace parte de una investigación. Ya se revisaron el tema de cámaras y efectivamente、eh, se evidencia que esta persona entra sola.、Eh, no obstante, pues、eh, continuamos nosotros con esta investigación, con algunas entrevistas y básicamente es como, como de manera generalizada el caso que lamentablemente. Eh, Nos u c e d i ó el día de ayer, allá en esta jurisdicción. Sí, bueno, coronel, usted lo ha dicho, pues obviamente el caso sigue en investigación. Me imagino que ustedes, como autoridades, pues siguen, siguen averiguando, investigando realmente qué fue lo que pasó. Pero digamos que lo primero es lo que se percibe es eso.、Eh, pero entonces, ¿sí, pues, sí se podría decir, el, el, digamos que fue que se cortó las venas y ese fue como el, el motivo del, del deceso. Exacto, sí, inicialmente la investigación apunta al suicidio. Eh, ya vuelvo y le repito: nosotros profundizamos simplemente、eh, de acuerdo a la materialización y a los, al escenario que encontramos a q u í、eh, Un mensaje alusivo, precisamente que hace a y e r display.、Eh, otra situación especial: el lugar que、pues, se encontró, pues, finalmente evidenciamos de que la persona ya estaba consumiendo licor. Y.、Eh, La ubicación, digamos, del, del cuerpo y los accesorios que se encontraban precisamente c ó m o quedaron en el lugar de los hechos, pero obviamente hay un tema relacionado ya en profundidad: temas、eh, investigativos y、eh, el desarrollo, por ejemplo, de su entorno, temas de cámaras, de los nuevos vecinos, entrevistas. Eh, la hora que el momento colocó un mensaje en el Facebook y un sinnúmero de cosas que definitivamente permiten dar la total seguridad、eh, que efectivamente、eh, pudo ver que se ha ido, pues, digamos, inicialmente haber generado a a m m o s i i i n c l t h a e precisamente esta situación allá en este lugar. De todas maneras, nosotros continuamos con la investigación y lo más importante de todos es, es establecer verdaderamente、eh, ya con su familia, con sus allegados, todo lo que en su momento puede r、eh, t r a n s c u r r i d o Eh, Coronel, ¿ya han hecho contacto con los familiares de este profesor y ya lo han reconocido? Sí, ya hemos tenido algún contacto, pero pues te diría que、eh, aunado a eso, pues la, la investigación es algo un, un tanto prematura y quisiéramos aunar primero entre esas investigaciones y ya e n t r e algunas entrevistas que se han realizado para finalmente tener una, una certeza total para el caso. Sí, y coronel, ¿a qué horas fue más o menos ese hecho? ¿A qué horas se enteraron ustedes? Nosotros estábamos más o menos sobre las seis de la tarde, seis y cuarto más o menos, cuando llega allí el cuadrante y a su vez pues la policía judicial. Ah, perfecto. Listo, coronel, pues estaremos pendientes. Sabemos que, que el tema está en investigación y quedaremos pendientes a v e r finalmente pues, qué, qué, qué arroja la investigación. Coronel, muchas gracias. Bueno, que estemos bien. Un feliz día.